Desde la mañana 34 minutos, eh, tenemos mucho gusto de recibir acá en vivo en el estudio de la radio Rubén de Virián, integrante de la colectividad de armenia, porque se viene algo muy importante que vamos a conversar, que es una carrera solidaria por el cuidado de la salud de armenia. Es así, Rubén, mucho gusto, buen día. Gracias por visitarnos hoy. Es así, buenos días. Es una alegría, me pone la piel de gallina, <risa> este, así que me emociona mucho porque. Eh... Cualquier actividad armenia uh -huh. a toda la colectividad nos, nos conmueve. Estamos viviendo una situación muy difícil, tanto en Armenia mismo, claro, la República sí, sí. de Armenia, está rodeada de estos dos países genocidas, uh -huh. como son Turquía y Azerbaiyán, y acaba de acontecer ahora en este año. ¿Se escucha abajo o no? Está oh, bien, está muy bien. bien. Eh, un genocidio uh -huh. eh, toda la población que vivía en la república de Artsaj estuvo bloqueada 10 meses y este mmm, sin luz sin gas sin medicamentos, sin uh -huh. atención este hasta que a los 10 meses y pico de sufrir todo este bloqueo este mmm, se tuvieron que desplazar, desplazar. Uh -huh. hacia Armenia porque si no este que bueno. van a terminar con sus vidas. Y toda esta triste realidad ha llevado a que la colectividad de Armenia en distintas partes del mundo, podemos decir, se haya movilizado. Eh, y bueno, y esto es un ejemplo ¿no? de lo que se está realizando. Contanos de qué se trata esta carrera solidaria cuando arranca. Tenemos los datos, pero contanos vos cuándo arranca, de cómo es. Eh. Sí, es una preciosa iniciativa de Pablo Elmacián es un médico uruguayo que vive en Buenos Aires y, este, y es una iniciativa que toma él a los 15 años de, de la fundación donde él trabaja, que ayuda a Armenia, una fundación argentina uh -huh. que ayuda a Armenia este, en todo lo que tiene que ver con, con tratamientos médicos y medicina. Y, este, y bueno es algo que creo que es inédito yo no lo he escuchado por lo menos este, alguna vez que alguien viniera corriendo desde Buenos Aires o sea, arranca, hacia Montevideo empieza a correr en Buenos Aires para que la gente lo comprenda y bueno y llega a Montevideo que va a ser eh, más o menos entre el 3 y el 16, contanos Ahí en va, la fecha en un par de semanas <coughs> en un de, par de semanas un par de semanas de la vida de Pablo de las va a pasar corriendo sí. una maratón por Ajá. día llegaría acá el sábado 16 de diciembre sale, sale sí, sale este domingo 3 de diciembre Ajá, de, claro. desde Buenos Aires y llega el sábado 16 acá a Plaza Armenia así que el sábado 12 16 en Plaza Armenia imaginamos que bueno en la colectividad todos los amigos armenios van a estar allí esperándolo como ojalá, parte de esta actividad ojalá, ojalá que, que así sea este, Pablo tiene eh, un video donde él cuenta y contagia mucha, mucho de lo, que, de lo que es él Este, y enseguida levanta, levanta el ánimo así que también la idea es un poco recibirlo con calidez y con, y con mucho ánimo para, para que afronte este, este desafío ¿y cómo, cómo surgió esto? El... habría que preguntarle a Pablo ahora vamos hablar a hablar sí, sí. ¿a ustedes una idea ¿fue una idea de él? Es, es una idea de él, él, uh -huh. él ya corre hace, hace unos cuantos años este, según tiene publicado y sí, ha corrido muchas maratones Uh -huh. este, había tenido la idea de hacerlo en el 2020 antes que, que Azerbaiyán invadiera uh -huh. Armenia y atacar Armenia este, y no lo había podido hacer y él iba a hacer el contorno de, de toda la República Armenia corriendo uh -huh. para, para, para también solidarizarse con la tarea que hacen a nivel de la fundación FIDEC allá en, en Armenia sí Claro. son unos 600 kilómetros que va que va a recorrer por exacto lo por, pasando por el puente claro. de, de, de Ventos, este va a tomar 600 kilómetros en 14 días claro. Creo que lo tenemos ¿sí? Sí. lo tenemos a Pablo Elmacián. Pablo buen día un gusto de comunicarte con nosotros de acá desde Radio Centenario de Montevideo cómo estás Pablo no muy sé... buenos días gracias por el contacto Eh, gracias por la posibilidad de compartir esta actividad con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Pablo, ¿cómo surge esta iniciativa? Contanos. Esta iniciativa surge en el marco de las actividades que nuestra Fundación FAI de Carmenia viene realizando desde hace más de 15 años por el cuidado de la salud de las comunidades rurales, sobre todo personas necesitadas que no tienen acceso a la atención de salud por condiciones de lejanía, de falta de conocimiento sobre la importancia de la prevención y a veces por falta de recursos. Y yo soy una, yo soy un médico, médico infectólogo, pero deportista aficionado desde mi adolescencia, juventud, y soy un apasionado por correr. Yo nací en Uruguay, en 1975, a los cinco años con mi familia nos mudamos a Argentina, pero mi corazón está en en Uruguay, desde siempre, y Argentina y Uruguay tiene dos diásporas armenias muy importantes que colaboran de manera sostenida y fuerte eh, con nuestro, nuestra nación y también los países, eh, Uruguay es el primer país que reconoce el genocidio armenio a nivel internacional, también Argentina lo, lo ha hecho luego, y tratando de unir las dos, las dos diásporas del Río de la Plata que son muy representativas Eh, quiero resaltar el, el esfuerzo que se hace hacia nuestra nación y en beneficio de los refugiados de Artsaj, que es una población de 100.000 habitantes que hace poquito tiempo ha tenido que escapar de los territorios donde vivían porque se perdieron las tierras, lamentablemente, a manos de Azerbaiyán y ahora están en, en Armenia, recibidos por, por nuestra nación, pero con muchísima necesidad y estoy uniendo mi pasión por correr con fines solidarios para generar eh, una, una difusión y una, un, una, una, digamos, presentar esta necesidad y visibilizarla eh, de esta manera no convencional que generalmente llama la atención y claro. ese es el, el objetivo, lograr colaboración hacia, hacia estas eh, personas. Eh, Pablo, ¿arrancás este fin de semana? ¿Hacés, cómo, ¿Cómo es? ¿Arrancás? ¿Parás un poco? Contanos eh, esa situación. Sí, eh, la idea es eh, correr el promedio de la distancia de una maratón por día, que son 42 kilómetros, eh, desde el domingo 3 de la, eh, por la mañana saliendo desde Buenos Aires, yendo por la ruta 9, la ruta 12-14, hasta el día eh, el jueves 7 llegar a Gualeguaychú y el viernes 8 emprender el cruce por el puente internacional San Martín, Frayventos-Puerto Unzué. Eh, fraimentos, perdón. Sí. Y, y bueno, a partir de ahí ya desde el viernes 8 de diciembre hacer el trayecto en Uruguay y llegar el, el sábado 16 de diciembre a Montevideo con una llegada final en Plaza Armenia, que es donde tendremos un, un evento de, de cierre y de recibimiento eh, de, de parte, bueno, de la de la comunidad. Sí, serán paradas eh, diarias con, donde a, a partir de las 3 de la tarde, después de cuatro o 6 horas de recorrido, corriendo, que me llevará aproximadamente cada tramo, eh, descansar, recuperar fuerzas para el próximo desafío del día siguiente. Buen día, eh, Pablo. Y vas a, eh, se, se habla, se menciona que esta actividad eh, tiene también como objetivo recaudar fondos. ¿Cómo se haría la recaudación? Bueno, nuestra fundación, eh, Faidec. Armenia, eh, en una página web que hemos preparado que se llama corriendoporarmenia.org eh, eh, tiene allí los canales como para eh, canalizar la ayuda uh -huh. eh, de todos aquellos que quieran colaborar Cor corriendoporarmenia.org es un sitio web donde todos pueden eh, allí también hay mails, hay teléfonos de contacto donde pueden ver las la formas de, de colaboración, pero esa sería la, la manera Bien, y los fondos irían en particular para dos objetivos vos mencionabas la situación de los refugiados de Arzaj pero también hay un programa para comunidades rurales de una provincia Armenia Sí, esta provincia de Shirak que está a, al norte en la frontera con otro país de la zona que es Georgia, que mm. seguramente muchos lo, lo conocen, han escuchado Eh, es una de las provincias más pobres de Armenia, tiene niveles de cerca del 45-50% de pobreza a nivel de la población sí. y en las comunidades rurales, sobre todo, es donde más se siente la necesidad. Y bueno, tratamos de cubrir dos pueblos por año de comunidades rurales pequeñas, llevando en los centros periféricos, ambulatorios, eh, equipos de médicos que llegan hasta allí, a donde la gente vive con eh, equipos móviles de ecografía para hacer diagnóstico de enfermedades crónicas más prevalentes como las cardiovasculares, las metabólicas como la diabetes, los cánceres de, de, de próstata, de mama, de cuello, de útero, uh -huh. eh, los estudios que no se pueden hacer ahí, llevarlos a la capital, ocuparlos nosotros del traslado, de ver los diagnósticos, de hacer alguna cirugía si es necesario cuando se detectan problemas, acompañarlos, crear conciencia preventiva en salud, que a veces es tan difícil cuando las necesidades pasan por otro lado, ¿no? No llegar a fin de mes para las comidas o, o, o la ropa. Eh, también explicarles la importancia de cuidar la salud para poder hacer las cosas del día a día. Todo eso lleva un trabajo que lo sostenemos, lo manejamos en el tiempo y queremos brindar nuestro granito de arena para esta población tan vulnerable. ¿Todo eso entonces lo, lo financia la Fundación con este tipo de actividades? Este tipo de actividades, esta es una eh, mm. de las cuales nosotros, una, una herramienta como para buscar apoyo, pero también eh, tenemos históricamente un grupo de personas, benefactores que creen en nosotros, ven cómo trabajamos, la sociedad mm. con lo que hacemos los programas, cómo esto llega a las personas, cómo los testimonios de ellos también lo representan y lo reflejan así, como el Ministerio de Salud de Armenia también, presentan nuestras iniciativas como modelos de, de, de llegar a personas vulnerables. Y bueno, todo ese respaldo eh, permite que muchas personas con afinidad y con corazón eh, solidario, muchos descendientes de armenios que forman parte de la diáspora, nos estén colaborando también eh, habitualmente. Claro. Vamos a aprovechar que, que estamos conversando contigo, que reunís la, la condición de de atleta, pero también de médico, infectólogo, decías vos, por, por lo menos para sí. recordar en estos tiempos, además, eh, donde por suerte vemos más gente corriendo y caminando en los parques, lo vemos temprano cuando venimos a la radio. Eh, en una época donde más la salud mental verdad se habla tanto, afecta a tanta gente, incluso saliendo de la de la pandemia. ¿Qué proporciona a la salud esto de correr? de Caminar también, ¿no? De acuerdo a las posibilidades físicas de cada uno A vos mismo, ¿qué, qué cambio sentiste al, al empezar la actividad como atleta? ¿Por qué recomendar caminar o correr, no? Eh, hay mucha evidencia científica sobre los beneficios que brinda la actividad física Sostenida, practicada en forma regular a lo largo del tiempo eh, A nivel de distintos marcadores biológicos, eh, mejorando hasta las endorfinas, que son hormonas que brindan bienestar y nos dan una sensación de, de placer para enfrentar la vida, el día a día. Y también qué decir de los beneficios a nivel de la salud cardiovascular, cómo la actividad física ayuda cuando se sostiene el tiempo a bajar los niveles de presión arterial, de glucosa, a reducir el peso. Todas son intervenciones que actúan sobre los factores de riesgo que impactan sobre las enfermedades crónicas más prevalentes, uh -huh. la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y eso reduce ya con esas intervenciones tan sencillas, permite reducir el impacto que tiene estas enfermedades a nivel de la población a lo largo del tiempo. Siempre tiene que ser algo que a uno le brinde satisfacción hacer, porque una actividad física que a uno no le gusta o no le genera placer, no la va a poder sostener en el tiempo. Tiene sí. que ser algo que a uno le guste y no necesariamente tiene que ser salir a correr. Puede ser una caminata vigorosa, sostenida en el tiempo varias veces por semana, hay gente que le gusta bailar, a otros que les gusta eh, eh, andar en bicicleta, en fin. Eh, tiene que ser algo que a uno le guste, generalmente cuando se hace en forma social, con amigos, en grupo, también ayuda mucho para sostenerlo en el tiempo, pero la actividad física debe, debería uh -huh. formar parte del de estilo de vida de cada una de las personas. Eh, los beneficios son indiscutibles en uh -huh. todo sentido y qué decir también de la salud mental, como bien estás mencionando. Uh -huh. eh, digamos que en esta época que comienza para nosotros acá con el con la, la subida de la temperatura, tomando las precauciones de horarios, de protección del sol y de hidratación, ¿no? Desde ya, eso siempre. Eh, en, en los medios de comunicación se menciona, los horarios entre las 11 y las 16 horas son los de mayor riesgo cuando hace mucho calor, hay que tratar de evitar esos, esos momentos, mejor hacerlo temprano, de la mañana a la mañana o hacia el atardecer, siempre llevar... Algo de hidratación durante sí. la actividad física eh, es algo que no debemos dejar de hacer y desde ya el control médico previo a la actividad física para confirmar que uno está en condiciones de sostener lo que va a realizar, sí. para que no sea, eh, uno no se encuentre con un problema eh, de salud que se podría haber detectado a través de un electrocardiograma de esfuerzo o una ecografía de esfuerzo, eso siempre, siempre antes de la actividad fundamental realizarlo, el chequeo cardiovascular previo. Muy bien, bueno acá te está escuchando atentamente Rubén de Virián, que está con nosotros. Rubén, lo que quieras decirle, aprovechar para eh, a Pablo que, que nos está escuchando desde el otro lado, ¿no? De la, desde la otra orilla. Sí. Pablo, este, te estamos esperando acá. Vamos a estar contigo cada día. Y... <ríe> ¿Qué más? Tengo, tengo. Uh, con toda la expectativa. Que, con, que controlar un poquito más yo arranqué ya con un fierro cuando menciona la palabra Armenia ya arranco reivindicando un poco la toda nuestra nuestra causa y estando en un medio de comunicación escucho Armenia y no puedo no puedo contenerme de decir eh, escuchar en Armenia está pasando un genocidio eh, Armenia es víctima de genocidio Armenia es víctima de, de, de lo que una víctima sufre, que es que nadie lo vea. O sea, los que ganan las guerras son los que escriben la historia. Y hoy se está escribiendo historia en todos los medios y, este, y las víctimas no tienen la posibilidad de, de, ser, de que se los vea de lo que está pasando. Y esto pasa en Armenia y cada vez que escucho un informativo pienso que es un deformativo y que no, no, no muestra lo que pasa, sino que <coughs> muestra lo que los que están ganando las guerras sí. están queriendo decir. Uh -huh. sí. Pablo, eh, sí. eh, ¿sabés que nos están escribiendo oyentes de la radio que uruguayos que están viviendo allí en Buenos Aires, que están preguntando Eh, ¿Desde qué lugar salís? Y eh, ya aprovechá bien el día y la hora, desde ahí de, de Argentina. De Buenos Aires. De Buenos voy Aires. Estar, sí, cómo no. Eh, gracias a todos los que están atentos y, y escribiendo. Eh, sí, voy a ya está escribiendo. El día, el día domingo 3 de diciembre, que es este próximo domingo, a las 8.30 de la mañana. Voy a estar saliendo desde lo que es el Parque Sarmiento, que es justamente la la salida desde Capital hacia lo que nosotros llamamos la Panamericana, que es el, es, es el, la ruta, la, la autopista que lleva luego hacia Zárate, que muchos conocen, y después la ruta 12 por Entre Ríos, la 14 hacia Gualeguaychú, ¿no? Y el primer el, el prim, la primera parada va a ser en Escobar, que son los primeros 40 kilómetros, eh, y por eh, nuestra afinidad y, y colectividad armenia, Eh, cerca de, de Escobar, antes de llegar, está el Estadio del Deportivo, del Club Deportivo Armenio, es un club de fútbol que Bien. está en la primera B sí, nacional sí. aquí en Argentina. Uh -huh. Entonces eh, voy a hacer una entrada al estadio, eh, que son tres kilómetros antes de llegar aproximadamente, y las autoridades me van a estar eh, esperando con la entrega de una camiseta y vamos a hacer también ese simbolismo desde lo que representa el deporte, el club, Eh, deportivo armenio y el apoyo que ellos nos dan a través de, de, de, de esto también por la causa. Y, y bueno, así sucesivamente. Después la próxima parada Ludo Escobar es Zárate, y bueno ya después entrando, cruzando el puente el, el primer puente de Zárate, el segundo, y así sucesivamente. Bueno, así que recordamos entonces el domingo 3 a las ocho y media de la mañana desde Parque Sarmiento, ahí arranca. Sí. ¿Vas con un con un equipo ahí de apoyo, Pablo? El, el primer tramo tengo algunos este, amigos que me van a estar acompañando, mm -hmm. eh, ya después voy a seguir solo, yo llevo una mochila conmigo, el formato que decidí para esta carrera lo denomino de semi-autosuficiencia, por decirlo de una forma, no tengo un soporte con un móvil que me va a estar acompañando, sino que llevo conmigo las cosas necesarias para un recambio de ropa en el lugar donde llego, algunos elementos necesarios para la tecnología y la comunicación de, del claro. día a día, Eh, alguna muda de ropa que voy a estar lavando en cada lugar cuando llegue, algunos suplementos deportivos y una bolsa de hidratación para eh, los momentos donde no haya posibilidad de comprar líquido entre un lugar y otro. Y así con esa mochila de aproximadamente 4 o 5 kilos voy a estar eh, yendo de cada lugar en cada lugar, en cada parada. Ese es el formato que elegí, eh, un poquito para también eh, transmitir la idea que para lograr grandes objetivos Uno tiene claro. que ser eh, consistente, tiene que ser, eh, un, digamos, perseverante y eh, requiere esfuerzo para llegar a, a conseguir grandes objetivos. Las cosas así rápidas de un día para el otro. En la vida no, no soy partidario de esa, de esa forma de ver el concepto de, de conseguir cosas, sino que todo tenga un, un, un esfuerzo para alcanzar las cosas como que se valora más. Así, al, al menos lo veo yo así. Bien el viernes entonces estarías cruzando a nuestro país por lo que por lo que veo el recorrido ¿no? exactamente el, el viernes 8 estaré aproximadamente a las 12 del mediodía eh, pasando por el puente internacional eh, san martín bien hay algo que quieras decirle a pablo rubén en el cierre para, para hacer una pausa y después volvemos contigo ¿Cómo cómo vas a pasar el puente pablo Bueno, el, el, la idea es cruzarlo a pie, eh, es un uh, puente que tiene vedado, no, no está permitido el, el paso a pie y estamos haciendo, hicimos la, uh -huh. la presentación formal a las autoridades de la Embajada de Uruguay en Argentina para que se pongan en contacto con la Comisión del Río Uruguay, uh -huh. eh, también con la Casillería Argentina y nos han dicho que muy probablemente ese permiso salga, así también eh, evitamos tener que evito tener que subirme a un vehículo, que es lo que no quiero hacer durante mm. el recorrido, sino que todo se pueda mantener eh, haciendo a pie, corriendo eh, a lo largo de todo el trayecto, inclusive el, el cruce del, del puente. Así que estamos mm. esperando la, la aprobación definitiva de ese, de ese permiso para poder hacerlo. Bueno, Pablo, nosotros cerramos contigo ahora. Muchas gracias por esta comunicación. Ojalá podamos conversar cuando llegues acá o quizá conversen también, vos sabés que no sé si te han dicho que en esta radio... Hay un programa de la comunidad de armenia los fines de semana. donde saliste el domingo pasado? Ah, es, está. Sí, el domingo. Radio Arax, que está sábados Exacto. y domingos, ¿no? Y seguramente, bueno, Exacto. ellos van a estar cubriendo eh, todo esto, especialmente, pero en la radio, queremos difundir imágenes de lo que sea tu, todo el camino que recorras. Eh, gracias por esta comunicación y, y que sea un buen recorrido, un lindo recorrido, Pablo. Seguramente así será, lo voy a disfrutar mucho y sobre todo cuando cruce, eh, ya la sensación como uruguayo, cruzar ahí y respirar sí. aire oriental es tremenda, es, cambia 100%, yo siempre mm. lo, lo persigo así, lo, ya estoy esperando ese ese viernes 8 para, para estar allí cruzando el puente y sentir esa linda sensación y lo voy a disfrutar mucho, seguro. Bueno, muchas gracias eh, y bueno, estaremos en contacto también con los amigos de, de Radio Arax Contigo un abrazo y eh, que sea una buena llegada también a nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, últimos minutos con Rubén acá en el estudio. Primero leo unos mensajes. Raúl dice, buenos días, saluda a los hermanos armenios y al compañero médico con sus enseñanzas y un gran sí a la, a la vida y a la libertad. Y mensaje tan importante para todos los pueblos y fundamentalmente a los gobiernos. La tierra no tiene dueños, es de todos los pueblos. Saluda, hermanos armenios, por la paz y la justicia social. Graciela Gracias, También Raúl. pregunta si conocen el club armenio de Millán. que es el, sí, el Bramian, Bramian, claro. Claro, sí. claro, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, eh, nos quedaba el tema de la recorrida. ¿Cómo va cómo ¿Cómo un poco más? ¿Cuál es el desde la salida? Bueno, como dijo él, este, pasa, pasa el puente y, y llega el 9 al paraje El Biscocho, grito de uh -huh. José Enrique Rodó el 10, Cardón el 11, el 12 Rosario, el 13 está en el kilómetro 95 de Ruta 1, 14 Puntas de Valdés, el 15 de Ciudad del Plata, Y el 16 entrando a, a, y llegando a Montevideo, Bien. Dios mediante, este, lo estaremos recibiendo en Plaza Armenia. Bien. 16, el sábado. es sábado 16. Este, ¿Se puede informar, por ejemplo, a través de las redes sociales? En Facebook, por ejemplo, veo corriendo no, por Armenia. Punto org, o en Facebook ahí. ahí, ahí en Facebook si, ahí pueden tener toda la información. Sí. Y en Instagram está Pablo en guión bajo, Elma. Ajá. que es la página de él que también ahí sí, va a estar va a ir poniendo va a ir poniendo bolero, sí, ¿no? sí sí sí sí uh -huh. y ahí está lindo ver el video en, en corriendo sí por, por armenia. Armenia. <rg> este tiene video tiene mucha info está en contador de días ahora está en, hoy es uno así que está claro. faltan dos días para por, que arranque una frase tremenda que dice somos las semillas de aquellos que trataron de enterrar sí sí, sí somos esas semillas este y yo yo vos sabes que me gusta otra frase mm. hablando de frases sí que hay una película que se llama Mapa de Salvación, Map uh -huh. of Salvation, <coughs> y el que hace la película se pregunta cuántas almas, cuántas personas son necesarias para detener un genocidio, refiriéndose al genocidio armenio. Esa pregunta está, está, está muy linda, la película está en la plataforma Vimeo, uh -huh. este... Y es, habla de, de, de lo que ocurrió con Armenia entonces también eh, también habla de eso uh -huh. pero a mí me gusta mucho mucho esa pregunta más que la de las semillas que está buena yeah, yeah. porque sí. ven una en tierra y sin embargo estamos hablando dos o tres generaciones de de, de, de aquel genocidio mi abuela mis abuelos uh -huh. todos, todos nuestros abuelos este fueron más o sea sus familias masacradas sí, sí, ellos claro. criados en, en orfelinatos uh -huh. y, y, y bueno Este, no, pudieron, no pudieron cumplir con toda esta con todo ese, ese programa que era exterminar a todos los armenios y prácticamente lo, lo lograron porque uh -huh. quedamos en un 10% de lo que son uh -huh. las tierras la población igual y este y hoy sigue continúa tan tan vigente como, como desde el primer día que, <coughs> que se planificó el genocidio a claro. nivel del Estado turco Bien. esa Turquía es la que abre una embajada en Uruguay. Sí, Esa sí. Turquía es la que tiene cuando abre la embajada el 23 de abril, un día antes de que nos idio, porque que vino que, el canciller a abrirla, Que vino ¿no? el canciller de Turquía, uh -huh. fíjate la importancia que pone Turquía y termino sí. hablando siempre del palo, pero digo, uh -huh. es, es lo que está pasando. Uh -huh. O sea, si vos te imaginás para que la para que se pueda entender es que la Alemania nazi abriera una embajada y pusiera un, una gigantografía de Hitler uh -huh. ¿cómo te sentirías? Claro. si vos sos judío, por ejemplo uh -huh, ¿no? uh -huh. este, a nosotros nos pasó eso <coughs> ese 23 de abril abrió una embajada, el canciller vino hizo ese gesto de los, sí. de los lobos grises, uh -huh. totalmente xenófobo, y acá este uh -huh. país que reconoció en el 65 el primer país que hizo esto que dice, esto que pasó fue un genocidio <coughs> hoy abre una embajada de Turquía y, y está Turquía con sus ramificaciones operando todo el interés además comercial etcétera que se pone por, por encima de estas consideraciones, ¿no? Rubén tenemos que cerrar, estamos pasados una muy buena iniciativa nos parece y bueno en estos días estaremos siguiendo todo el recorrido del doctor eh, Pablo Elmacián y el recibimiento acá, les pedimos que nos tengan al tanto de todo el, el, el recorrido. Muchas gracias por así haber será, venido esta mañana. Así ¿eh? será, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Estamos muy agradecidos, muy contentos de, de que podamos tener este espacio acá. Y en Radio Arax el fin de semana estarán seguramente sin duda, ampliando. Sin gracias duda. Rubén. No, gracias a ustedes.